Hemos compartido músicos, yo eh, muchas veces he tocado para otras bandas, para solistas, eh, he colaborado con muchas cosas, como han hecho muchos chicos también que han colaborado con nosotros. Y eso se logra a partir de la colectividad.